una ley de radiodifusión de la democracia. La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.